Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. acerca de algo que todos conocemos muy bien, creo yo, pero que no lo aplicamos correctamente. Y no sabemos bien qué onda, y como lo conocemos también, como lo conocemos también, uh, se nos pasan grandes cosas que Dios tiene, que Dios tiene, dentro de todo esto. Y hoy vamos a hablar acerca del Padre Nuestro. ¿Cuántos conocen el Padre Nuestro? ¿Sí? ¿Cuántos se lo saben de memoria? ¿Cuántos los han repetido así como, Padre Nuestro? estás? Repite, o sea, y repite, y repite, repite. Mira, te invito a que vayas a Mateo 6, del 9 al 13, ahí viene el Padre Nuestro y vamos a leerlo juntos vamos tú síguelo ahí con tu vista y yo lo voy a leer pero quiero que lo leas o sea yo sé que te lo sabes de memoria ¿sí? pero quiero que lo lean porque hoy vamos a empezar a tocar y no creo uh, que termine hoy de hablar de todo lo que es el Padre Nuestro porque es amplísimo ayer Estaba a las dos de la mañana y seguía yo poniendo cosas y seguía poniendo cosas. Y yo decía, Dios, esto está interminable. Está como para un mes de hablando del Padre Nuestro. O tal vez más. Mateo 6, del 9 al 13. Y hoy es una clase precisamente de esto. Pero quiero que, ah, quiero que, que por favor, ya lo busquen. Permítanme. Que un traguito cada salud compadre perdón pero es que esto fue así entonces ya lo tienen ahí Mateo 6 de 9 al 13 ustedes pues orada así Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino sea hecha tu voluntad como en el cielo así también en la tierra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 Y es tan significativo y esto, y lo conocemos tanto, y está bien trillado el Padre Nuestro. De hecho, hasta, no sé si lo han escuchado así con, con las ardillitas, ¿no? Padre Nuestro, que estás en el cielo? Si lo han escuchado así, está, ya está bien trillado y no le damos la profundidad, ¿sí? Y, y inclusive yo quisiera decir que hasta hay gente que lo usa como talismán o como fórmula mágica, ¿no? No han visto películas así, que, que de repente pasa algo y piensas, Ay, Padre nuestro que estás en el cielo. Es como... ¿sí, ¿Sí lo han visto? Sí. Y a lo mejor tal vez no, nos, nos han enseñado de esa forma, así, ¿no? O sea, ¿sabes qué pasa algo y Padre nuestro que estás en el cielo? Y, y creemos que, que, que repetirlo una y otra vez eh, eh, eh, vamos a alcanzar algo, no sé, pero muchas veces repetimos el Padre nuestro sin entender, sin entender la profundidad. De lo que Jesús quiso decir. Jesús da esta oración modelo ante una petición de sus discípulos que le dicen. enséñanos a orar correctamente. Y creo que el Señor Jesús nos da esta guía para que pudiésemos entender. Qué es lo que a Él le agrada, lo que le agrada al Padre y lo que le agrada al Espíritu Santo. ¿Estás de acuerdo? Es un modelo, es una guía. Desgraciadamente hay gente que lo ha tomado como mantra, ¿sí es lo que es un mantra? Un mantra es una repetición, los budistas lo utilizan mucho, y repiten una frase y repiten otra frase, y están repitiendo frases y frases y frases, creyendo que el repetir frases alcanzas algo. Y así hemos tomado a veces el, el, el, el, el, el Padre Nuestro, sin entender la profundidad. Pero realmente... Jesús quería eso Realmente Jesús quería Que estuviéramos repite y Repite y repite Una misma oración Mira el pueblo de Israel Tiene un montón de oraciones Es Tiene un libro así de grueso Con oraciones específicas Para cada circunstancia Así ¿Qué voy a hacer el pastel ese rico Ah la oración para el pastel rico Que se murió fulanita La oración porque se murió Y así tienen un libro de oraciones y la palabra dice que, que no, no tengamos vanas repeticiones, que no, o sea, eso no toca el corazón de Dios. Entonces, ¿por qué Jesús da al Padre Nuestro? Porque cada una de las secciones del Padre Nuestro está hablando de algo específico para que tú y yo conozcamos a Dios de una forma distinta, íntima. ¿Quieres, quieres, quieres que nos empecemos a adentrarnos en el Padre Nuestro? Sí. Vamos a empezar con Padre nuestro que estás en los cielos. Qué maravilloso es que tú y yo, simples criaturitas del Señor, podamos conocerlo personalmente como nuestro mismísimo Padre celestial. Y a veces empezamos, Padre nuestro que estás en los cielos, y no cachamos qué es. Ahora... ¿con qué nombre te diriges a Dios? De, ay, el Señor tiene un montón de títulos y de excelsos títulos que le hemos dado y, y, y podemos decir maravilloso, admirable y, y oh majestuoso rey del universo y un montón pero ¿sabes qué? tú y yo tenemos el privilegio de poderlo llamar padre aparte lo llamamos maravilloso y pero tú y yo tenemos esa padre y sabes que no solamente podemos nombrarlo de esa forma sino sabes que tú y yo podemos conocerlo de esa forma, esa es la gran diferencia que tú y yo podemos conocerlo como padre, a lo mejor nuestros padres fueron lo peor o a lo mejor lo, lo mejor, pero cuando tú conoces a Dios como Padre y no hay, no hay punto de comparación. Y Jesús exactamente por eso vino a la tierra, para morir en la cruz por nuestros pecados y revelar al Padre Celestial para que tú y yo pudiéramos conocerlo a Él más íntimamente. Padre, Abi en hebreo. Aparece 245 veces en el Nuevo Testamento, fue la palabra favorita de Jesús para referirse a Dios Solamente en el Sermón del Monte la mencionó 14 veces ¿Y sabes qué? Cuando empieza a, a, a orar, dicen los discípulos enséñanos a orar, empieza diciendo Padre, wow ¿Qué relación tan profunda de Jesús con el Padre? ¿Sabes qué? Debemos de ser tú y yo imitadores de Cristo. Y tenemos que tener una relación íntima con Él para decir, Padre. Y no nada más empezar, Padre, no es Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. O sea, Padre, yo creo que si entendemos eso, nos quedamos ahí en el Padre nuestro. O sea, ni siquiera llegamos al amén. Si no, nos quedamos en Padre Y cuando empiezas a disertar Y cuando empiezas a pensar en, en todo lo que significa Que Él es Padre para nosotros Híjole El propósito de Dios Es revelar que Dios No solamente es una fuerza trascendente En algún lugar del universo Escondido allá en la galaxia más lejana Sino más bien un Padre celestial Amoroso, personal Que está profundamente interesado En los detalles de tu vida ¿Sabes eso? No en las grandes cosas eh. Digo también Pero en los pequeños detalles, como buen padre está al pendiente de sus hijos. ¿No te gusta eso? Hay unos que dicen, no doy, padre. <risa> Hay inclusive gente, creyente, que no piensa que Dios sea un padre tan cercano especialmente si se hayan viviendo en desobediencia pero la escritura se refiere una y otra vez a él como padre las cartas de Pablo por ejemplo comienzan de esta manera y el apóstol Pablo describe a los creyentes como una casa o una familia de Dios los llama hijos de Dios y coherederos con su hijo Jesucristo Romanos 8 del 15 al 17 dice pues no recibiste el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor sino que recibiste el espíritu de adopción como hijos con el cual clamamos Aba Padre Padre mío el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro Espíritu que somos hijos de Dios así que si tú, en aquel momento de tu vida tú no te sientes hijo de Dios dile al Espíritu Santo que mora en ti ¿sabes qué Espíritu Santo? da testimonio a mi Espíritu de que soy hijo de Dios eso es lo que está diciendo Pablo y si somos hijos También somos herederos Herederos de Dios Y coherederos con Cristo Si es que padecemos juntamente con Él Para que conjuntamente con Él Seamos glorificados Mira el privilegio de conocer a Dios como Padre Implica más que conocerlo como una persona o un espíritu Va más allá de la simple familiaridad De su gracia, amor y bondad Incomparables E incluso supera el conocerlo a Él En su santidad En su equidad y en su justicia wow qué padre tenemos no digo qué padre padre tenemos qué maravilloso que nosotros simples criaturitas de la creación tenemos un padre celestial que lo podemos conocer personalmente y es el todopoderoso y es el santo de Israel y es mi socorro oh bueno ya me estoy adelantando un montón pero dice conoces a Dios como tu padre celestial O sea, yo te digo, ¿conoces a Dios como tu Padre Celestial? Por eso es tan importante que entendamos el Padre Nuestro, que estás en el cielo. O que estás en el cielo, pero también estás cercano a mí. ¡Qué maravilla, no! Estás sentado en su trono de poder, pero estás cercano a mí. Gálatas 3.26 dice, Así que todos sois hijos de Dios, Por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Tú has creído en Jesús como tu Señor y Salvador? sí. Entonces, de acuerdo a Gálatas 3.26, eres hijo de Dios. Y que nadie te diga lo contrario. ¿Escuchaste? Que nada te diga lo contrario, ni tus circunstancias, ni lo que estás viviendo, ni lo que estás padeciendo, ni lo que te dicen tus cuates, ni lo que te dicen esto. Sabes que tú eres hijo de Dios si ¿Sí has creído en Cristo Jesús. Porque lo único que tienes que hacer es confiar en Jesucristo como tu salvador personal. Juan 1.12 dice, a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A ver licenciado, ¿qué, qué significa potestad? Poder. ¿Qué más? Hay otra definición, ¿no? Agarrar. O sea, ¿qué agarras? Tienes poder para agarrar. ¿Sí? Y, dice, y dice aquí, les dio potestad, o sea, entonces tú agarras el derecho, tú tomas el derecho y es todo tuyo por derecho ser hijo de Dios y tener un Padre maravilloso. Entonces, cualquiera de nosotros que comenzamos orando, Padre Nuestro. Que comenzamos orando Padre Nuestro En esta forma debe dar, debemos darnos cuenta De la profundidad de estas palabras iniciales Que Jesús quiso darnos en el Padre Nuestro Por eso es una guía Por eso no es una mantra, no es una repetición Padre Nuestro que estás diciendo Eso no te libera, eso no te, eso no te hace nada Pero cuando tú entras en conciencia que eres hijo de Dios Entonces ahora sí Padre mío que estás aquí cercanito Yo soy tu Hijo. ¿Qué diferencia, no? A Padre Nuestro que estás allá en los cielos, ahí, allá, quién sabe dónde. Ahí donde te localiza el Hubble, el telescopio. A ver si te ve por ahí. No, no, no, está aquí. Está aquí porque tú entras en conciencia que a través de la sangre de Cristo, de la cruz de Cristo, de su sacrificio y a través de la presencia continua y perpetua del Espíritu Santo en tu vida puedes llamar a Dios. Padre mío, Padre Nuestro entonces el arranque del Padre nuestro nos podríamos pasar todo el domingo hablando de, de lo que somos en Él como hijos y Él como Padre pero vamos a avanzar un poquito más porque quiero que hoy te lleves algo súper especial espero que hayan traído pluma para apuntar ah no, es acá Punto número dos del Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. ¿Qué entiendes por santificado sea tu nombre? O sea, lo decimos de corridito, ¿eh? Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué es santificado sea tu nombre? Es más, yo te voy a ir más allá y voy a decir, ¿conoces el nombre de tu Padre? Dice, santificado sea tu nombre y conoces los nombres de Dios. Y Pues sí, pues sí, pues es Dios Pues Dios Padre Pero conoces los nombres de Dios Mira, tenemos que conocer que nuestro Dios Tu Dios, nuestro Padre A lo largo y ancho de esa palabra que tienes ahí en tu mano Se nos revela en la Escritura Con múltiples nombres Que definen su carácter Su corazón, su intención Su amor Y un montón de cosas ¿Sabías eso? Hoy va a cambiar tu concepto de santificado o sea, tu nombre Y ese es el objetivo. Hasta ahí quiero llegar hoy, porque la verdad es que el Padre nuestro Hijo está. Esos nombres muestran a Dios como el Todopoderoso, como Padre, como Redentor, como Pastor, como Espíritu, como verdad, como Defensor, como fiel, como escudo, como un montón de cosas. ¿Sabías eso? Entonces, cuando dices, santificado sea tu nombre, ¿qué estás diciendo? Debes declarar y santificar y conocer los nombres de Dios y como, y como muestra hoy vamos a ver algunos ejemplos preciosos de los muchos nombres con los que nuestro Dios se revela a nosotros. ¿Quieres verlos? ¿Quieres conocerlos? Y te voy a decir por qué es importante que los conozcas, por eso hoy es una clase porque cuando, no, no quiere decir que vayas a orar con esos nombres pero igual puedes orar por esos nombres porque al final de cuentas son los nombres de Dios pero cuando tú entiendes lo que Dios es y lo que a través de sus nombres lo que significa entonces cuando oras santificado, o sea tú dices Padre mío que estás en el cielo y estás cercano aquí conmigo pero santificado sea tu nombre, Señor yo exalto tu nombre porque tú eres esto y tú eres esto otro Y tú eres esto otro, y tú eres esto, y esto, y esto, y esto. Y hay un chorro de nombres en la palabra de Dios. Eso es conocer a tu padre íntimamente, a tu Dios íntimamente. Y a lo mejor nunca lo has hecho. Qué bueno que viniste hoy, porque hoy vas a conocer esos nombres, algunos de esos nombres, porque son un chorro de nombres. Yo que, A las 2 de la mañana quería quiero poner otro nombre, quiero poner otro nombre. Y ya, ya no, porque sabes qué, se, se, se van a... a ¿Quieres conocerlos? Y sabes que yo te invito a que los conozcas Los apuntes Y si, si no te alcanza a apuntar te paso la, la presentación Conócelos Y sabes que declara tu fe Sobre esos nombres de Dios Porque es el nombre de Dios Por ejemplo vamos a ver en referencia Algunos nombres de Dios en referencia a, los, a algunos beneficios Porque es un chorro de beneficios Algunos beneficios que tú y yo tenemos en el nuevo pacto ¿Quiénes estamos en el nuevo pacto? O sea ¿Qué es eso del nuevo pacto? Tú has creído en Jesús, le has recibido y entonces has entrado a un nuevo pacto con él a través de la sangre de Cristo. Entonces tú estás en el nuevo pacto si has creído en Cristo. ¿sí? Entonces, algunos de los beneficios que tenemos en el nuevo pacto. ¿Y cuál es el primer beneficio que tenemos en el nuevo pacto? Te voy a pedir que ponga... Es, es por, déjate explico esta, esta imagen. Está escrito en hebreo y el hebreo se lee... De derecha a izquierda, ok. Y en español está abajo lo que significan esas letras, y en español, obviamente, bueno, se lee de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, ese es Y H W H el nombre impronunciable y que nadie sabe qué significa de Dios y que viene en su palabra. Pero vamos a la primera diapositiva. El primer beneficio que tenemos dentro del nuevo pacto es perdón de pecados. Y el primer nombre que yo quiero que veas es Eloheim Mishpat. ¿No te gusta? Ahí viene escrito en hebreo, en tu, en tu, obviamente tu Biblia está en español, pero en el hebreo uno de los nombres de Dios es Eloheim Mishpat. Dios es mi justicia. ¡Wow! ¿No te gusta eso? Entonces cuando dices santificado sea tu nombre ¡Santifico tu nombre de justicia Señor! Y si estás por falta de justicia ¿Qué dices? Señor tú eres mi justicia Tú eres el Mishpah ¿No te gusta eso? Ese es como Ese es como si conocieras a tu padre Como el eh, eh, eh, eh, El Señor Román Señor Román ¿Cómo está? Padre Román ¿Cómo está? Muy bien ¿Sí? ¿Pero qué tal cuando conoces Y dices Manuel ¿No? Ya es una Ya lo Ya pasaste del Señor Cuando lo conoces íntimamente Dios es mi justicia Isaías 30, 18 Dice Anótalo ahí Porque me voy a ir de volada Isaías 30, 18 Dice Por tanto El Señor Espera Para tener piedad De ustedes Por eso Se levanta para tener misericordia de ustedes, porque el Señor es un Dios de justicia, es Elohein Mishpat. Bienaventurados son todos los que esperan en Él. ¿No te gusta eso? Ahí viene en Isaías, dice el Señor es un Dios de justicia y en hebreo dice ahí Elohein Mishpat. Ya no alcancé en la noche a ponértelo en hebreo, era demasiado, ya no podía. <risa> Pero, pero en, en hebreo se lee así Mishpah, Dios es mi justicia Dice bienaventurados son todos los que esperan en él Sabes que cuando tú conoces a Dios Y sabes que él es un Dios de justicia Entonces cuando dices Oh santificado sea tu nombre Sabes qué. y si te están haciendo injusticia Tú sabes oh yo recuerdo Que él es un Dios de justicia A lo mejor no te vas a acordar de que es Mishpah, Pero sí te vas a acordar que es un Dios de justicia Y entonces dice Señor, yo santifico tu nombre, Dios de justicia. oh Señor. Y entonces empiezas a pedirle. Y no pasas de ahí. Todos queremos llegar al pan nuestro de cada día, ¿no? O no nos dejes caer en tentación. Pero yo te invito a que entiendas la profundidad del Padre nuestro. Estamos con perdón de pecados. El otro nombre es el no sé, Dios perdonador. ¿No te gusta eso? Estamos en, en, en el primer... Uno, de los beneficios del nuevo pacto, perdón de pecados. Todos, a todos se nos han perdonado estos pecados, ¿no? Yo, yo soy el primero que levanto la mano. A todos se nos han perdonado los pecados. Entonces estamos dentro de ese beneficio y un hombre dentro de este beneficio es Dios perdonador. Él no sé. Salmos 99:8 dice, "Oh, Señor, Dios nuestro Tú les respondías Tú les fuiste un Dios perdonador O sea, el Nosei Y castigador de sus malas obras Ahí está el nombre El Nosei en, en hebreo Dios perdonador ¿No te gusta conocerlo de esa forma? Y es que la palabra de Dios Tiene una riqueza increíble Que si nada más nos vamos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Entiende los nombres de Dios Otro nombre Moshi Eja. Tu Salvador, Salmos 43.5, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿No se han sentido así a veces? ¿No? ¿Conchita? No se hagan, todos nos hemos sentido así, todos así angustiados, y todos, o sea, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera a Dios, porque aún le he de alabar él es mi salvador y ahí viene ese nombre Moshi Eja y mi Dios ¿no te gusta eso? Salmos 43.5 ¿y qué fue Jesús para nosotros? ¿o qué es Jesús para nosotros? nuestro salvador, su mismo nombre Yehoshua no, Yehoshua es Josué Yeshua es, quiere decir salvador ¿no te gusta eso? A ver, ¿sí, sí les, ¿ya nos quedamos ahí? ¿Son suficientes esos nombres? Otro beneficio, la siguiente por favor, es en tu espíritu. En el nuevo pacto, nuestro espíritu cobra vida, nuestro espíritu tiene contacto nuevamente con Dios a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros porque hemos sido lavados y entonces un beneficio de, de, del nuevo pacto es recibir en el Espíritu. Y un nombre que me encanta es Adonai Shalom, el Señor. Es mi paz Y la paz donde la tenemos En el Espíritu Adonai Shalom Adonai quiere decir el Señor Eso es lo que quiere decir Adonai Y Shalom quiere decir Paz El Señor es mi paz Jueces 6.24 Dice El Señor le dijo La paz sea contigo No temas No morirás Entonces Gedeón edificó ahí un altar al Señor y lo llamó Adonai Shalom. Este permanece hasta el día de hoy en ofra de los aviseritas. Búscala ahí, velo ahí. ahí. Ahí dice, que, ¿quién lo tiene ya ahí en la palabra? Jueces 6.24. ¿Qué dice ahí? ¿No dice ahí Adonai Shalom? Jehová y Adonai lo mismo. Es que Jehová es el tetragama. Ese que vimos al principio con vocales. Pero es el Señor. Otro nombre es. Y me encanta este. Porque es Sar Shalom. Príncipe de paz. Cuando tú oras. Padre nuestro. Santificado sea tu nombre. Y tú necesitas paz. Y tú piensas. Jesús es el príncipe de paz. Es Sarshalom. Uh, ya no llegaste al pan nuestro de cada día. ¿Si ¿Sí entiendes eso? Tenemos que conocer a Dios como nuestro Padre. Tenemos que conocer sus nombres. Sarshalom, Isaías 9.6 Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y el dominio estará sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Sar Shalom Príncipe de Paz Wow ¿Ves cómo el Padre Nuestro agarra a otro hombre? Otro nombre Mashag Adonai Oti El Señor me ha ungido Isaías 61.1 El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor o sea me, porque Adonai Oti, o sea el Señor me ha ungido me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres para vendar a los quebrantados de corazón para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel wow no te gusta eso? o ya se me perdieron Estamos viendo beneficios del nuevo pacto dentro del significado de los nombres de Dios para que cuando tú digas santificado sea tu nombre, tú sepas que estás diciendo. ¿Cuál nombre? Pues igual puede ser el nombre de Dios, Dios, Dios Padre o Jesús también, pero cuando conoces cada nombre de Dios y estás eh, eh, trabajando en eso y estás recibiéndolo en tu vida, dices oh yo quiero estar con el Príncipe de Paz. ¿No? Yo quiero que el Señor me unja. ¿Para qué? Para cumplir esto de Isaías 61. Vamos a otro beneficio. ¿Quieres otro beneficio del nuevo pacto? Sanidad. ¿A cuánto les gusta eso? Sanidad. Y otro nombre de Dios es Adonai Rafa. Que algunos lo llaman Rafa. Pero es Rafa, es la, la, la traducción correcta. El Señor tu sanador. ¿No te gusta eso? Es que cuando oramos el Padre Nuestro, muchas veces lo utilizamos cuando tenemos una necesidad, ¿no? Y a veces lo primero así, como por costumbre, como por cultura, lo primero que se nos va es Padre Nuestro que estás en el cielo no", y empiezas así. Pero entiendes, estás en enfermedad y entiendes que Él es tu sanador. Entonces él dice, Señor, yo santifico tu nombre, Señor. Tú eres mi Señor, mi sanador, Señor. Yo te pido hoy mi sanidad en el nombre de Jesús. No, no, no te agarra poder, no agarra fuerza, porque estás enfocándote en un nombre de Dios. Y cuando tú te enfocas y le llamas por su nombre al Señor, él dice, a ver, hijito, ¿qué quieres? Porque me estás llamando. ¿Quieres sanidad? ¿Quieres paz? ¿Qué quieres? Y le estás llamando personalmente. Con nombre y apellido. Éxodo quince veintiséis dice diciéndole: Si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo recto ante tus ante sus ojos, si prestas atención a sus mandamientos y guardas todas sus leyes, ninguna enfermedad de las que envía a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Adonai Elohéja, el Señor tu sanador. ¡Uh! Háganle así. A ver, háganle. Es que esto es así. Yo anoche estaba escribiendo esto y yo dije, Señor, ¿cómo la regamos a veces? Nada más, o sea, cuando no entendemos la profundidad de esto. Otro nombre dentro del beneficio de sanidad, Ish machovot. Hombre de dolores, oh gloria a Dios Porque Jesús fue un hombre de dolores Que sufrió por ti y por mí Para llevar todas nuestras dolencias en la cruz Y en su cuerpo para que tú tuvieras sanidad ¿No te gusta eso? Ish quiere decir hombre Isaías 53, del 3 al 5 Está hablando de Jesús, dice Fue despreciado y desechado por los hombres Varón de dolores, o sea, Ish Mahobot y experimentado en el sufrimiento y como escondimos de él el rostro lo menospreciamos y no lo estimamos ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores nosotros le tuvimos por azotado como herido por Dios y afligido pero él fue herido por nuestras transgresiones molido por nuestros pecados el castigo que nos trajo paz o sea Shalom fue sobre él y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Ahora entiende lo que está diciendo aquí Isaías, está hablando en que no vas a ser sanado. Está hablando ya como un hecho, por sus heridas fuimos nosotros sanados. ¿Qué es? ¿Qué tiempo es? Pasado entonces cuando tú entiendes que el Señor es tu sanador, que Él fue hombre de dolores, Señor yo, tú sufriste en la cruz por mí tú llevaste todas las dolencias Señor yo, yo, esta enfermedad Señor la sujeto a ti oh Señor Jesús porque tú fuiste un hombre de dolores ¿no te gusta eso? y el Señor es tu sanador oh es que tenemos que entender esto, otro beneficio otra más, el cuarto la otra, éxito, ¿quién le gusta eso? y aquí hay un chorro de nombres del Señor nada más les puse uno porque todos y todos iban a apuntar esa ya más les voy a poner una y todos conocemos esto Adonai Jireh y muchos lo ponen con J la traducción correcta es con Y Adonai Gire y con, el, con, con la comilla ahí. Jireh mi proveedor y sabes qué Adonai Jireh no nada más quiere decir mi proveedor también quiere decir el Señor verá por ti uh, no te gusta eso Porque todos nos enfocamos en sí, Adonai Jire, el Señor proveerá. Pero Adonai Jire quiere decir, Él va a ver por ti. Uh, háganle, uh, uh, esto está tremendo, Señor. Agárrate la cabeza y dile, Señor, está tremendo. Así estaba yo anoche. Adonai Gire, mi proveedor el Señor verá por ti Génesis 22 14 dice Abraham llamó el nombre de aquel lugar Adonai Gire, mi proveedor el Señor verá por ti Por eso se dice hasta hoy salud en el monte del Señor será provisto En el monte del Señor será provisto Sabes que si quieres que Dios te provea tienes que estar en el monte del Señor Tienes que estar ahí en, en, en, su, en su templo, tienes que estar delante de su presencia para que entonces puedas decir, Él verá por mí, Él me proveerá. Y muchas veces, ay, el Señor es mi proveedor y estás completamente fuera. Es más, no estás ni en el monte, estás en el valle y estás en Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, ¿dónde estaban? En un valle, ¿no? Fértil. Pero dice, en el monte del Señor será provisto. Adonai jire, oh como me gusta esto. Mi proveedor, el Señor verá por ti. La traducción directa del hebreo dice, el Señor verá por ti, mi proveedor. O sea, no dice primero mi proveedor, sino dice, el Señor verá por ti, mi proveedor. ¿No te gusta eso? Uy, ¿cuántos quieren que el Señor les provea? Yo quiero que el Señor nos provea. ¿Sí? ¿Te gustan los beneficios del pacto? Hay un montón de beneficios del pacto La siguiente, victoria ¿Cuántos están en guerra? Adonai Nisi ¿Y sabes qué significa? El Señor es mi estandarte Un estandarte significa Una insignia Un estandarte significa autoridad, un estandarte significa señorío. Y cuando se planta, ¿qué, ¿qué es lo que hacían cuando venían aquí a las Américas? O descubrían así nuevas tierras, ¿qué hacían? Se bajaban del barco y ¿qué decían? Y clavaban eh, en el nombre del rey Juan Carlos V y eh, Carlos V de, de España y Rodríguez y No decían y pum ponían, declaro esta tierra. Y los pobres indios decían, ¿y esto es qué? No? Pero venían y pum, hacían una declaración, ¿sí o no? Entonces, el Señor es mi estandarte. ¿No te gusta eso? Victoria. Represéntele. Por, por eso me encantan los estandartes, porque representan victoria de Dios, representan presencia de Dios, representan. ¿Sabes qué? Cuando tú eras Padre nuestro, acuérdense que estamos en el Padre Nuestro. ¿eh? Santificado sea tu nombre. A tu naine, si el Señor es mi bandera, si yo santifico tu nombre, tú eres mi estandarte, Señor, tú vas delante de mí, Señor, y aunque un ejército venga en contra de mí, no temeré, no cantábamos eso. El Señor es mi estandarte. Éxodo 17, del 14 al 16. Dice, entonces el Señor dijo a Moisés. Escribe esto en un libro como memorial Y di claramente a Josué Que yo borraré del todo la memoria de Amalek ¿Sabes qué? Por ahí hay una conferencia que di hace un buen tiempo Acerca de lo que significa Malek, No te la voy a dar ahorita Si te interesa creo que por ahí está Y si no también la bajas este, de, de internet Se llama Derrotando a Malek. ¿Y sabes qué representa Malek? Duda Duda No es duda, duda, duda, duda. No, esa no Duda Cuando tú dudas y dice yo borraré del todo la memoria de la duda, o sea de Amalek de debajo del cielo, entonces Moisés edificó un altar y llamó su nombre Adonai Nisi, o sea el Señor es mi estandarte y sabes que cuando tú estás dudando de Dios cuando tú estás dudando de la obra de Dios tú debes de santificar ese nombre de Dios y decir Señor tú eres Adonai Nisi, tú eres mi estandarte y tú estás en contra de la duda perpetuamente planta tu estandarte Señor en mi vida y todavía no llegamos al pan nuestro de cada día ¿Sí me entiendes? Por eso conocer los nombres de Dios. Y luego el 16 dice, y dijo, por cuanto alzó la mano contra el trono, o sea, Amalek, a, por cuanto alzó la mano contra el trono de Dios, dudar es ir en contra del trono de Dios. Dice, el Señor tendrá guerra contra Amalek, o sea, contra la duda de generación en generación, porque Dios sabe que no es de donde flaqueamos nosotros, es en dudar. Miren, esta mujer, esta mujer. Es una guerrera de Dios Porque a pesar de las circunstancias Y de ver todas las circunstancias en contra y Si no vinieron dudas Claro que vienen dudas Somos humanos, somos carnita Vienen dudas Pero ¿sabes qué? Adonai sí, si. Yo tengo la victoria Él es mi estandarte ¿Y sabes qué? Ahí está La primera victoria La primera, ¿eh? no la última La primera victoria Si sí, vamos al siguiente nombre, Adonai Hoshia, el Señor de la Victoria. Uy, ¿no te gusta eso? Tú eres el Señor de la Victoria. Vamos, órale, yo me monto con el Señor de la Victoria. Ahí vamos, Señor. Los jóvenes no conocen esa canción, pero los que se rieron sí la conocen. Vamos ahí, Haiyu Silver, vamos. El Señor es el Señor de la victoria, Adonai, Hoshia, Zacarías 9, 9. ¡Alégrate mucho, oh hija de Sion! A ver, ¿cuántas hijas de Sion hay aquí? Yo hoy bien poquitas. ¡Alégrate mucho, oh hija de Sion! ¡Da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén! A ver, den voces de júbilo. ¡Eh! Lo voy a repetir otra vez. ¡Alégrate mucho, hija de Sion! ¡Da voces de júbilo, hija de Jerusalén! ¡He aquí tu rey viene a ti! ¡Justo! Y Adonai Josia, O sea, victorioso. Humilde y montado sobre un asno. Sobre un borriquillo, hijo de Asna. ¿Y quién entró en un borriquillo a Jerusalén? Jerus, Jesús. ¿No te gusta eso? El Señor de la victoria el Señor Adonai Hoshia. Oh, cuando tú conoces eso y dices tú eres mi Señor de la victoria Señor y a pesar de que yo veo los negros nubarrones Señor alrededor y a lo mejor no me está yendo bien en mi negocio y en mi trabajo me están dando y, y, Señor tú eres Adonai Hoshia tú eres el Señor de la victoria Señor y aunque yo no lo alcanzo a entender y aunque yo no lo veo mi confianza mi certeza está en Adonai Hoshia yo santifico tu nombre Señor Levanto tu nombre. ¿No te gusta? Qué importante es conocer los nombres de Dios. Otro beneficio, el último. Y nos vamos. Seguridad. ¿Cuántos quieren eso hoy en día? Seguridad. Oh, tema. En hechos. Tenemos hoy que la seguridad en el Señor es un hecho. Seguridad. Rohe, Rohe, que es pastor. Uy, el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué más dice el Salmo 23? Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué? En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en un valle de sombra de muerte, yo no voy a temer mal alguno, porque tú estás conmigo tu vara y tu callado me infunden aliento ándale chiquito, ándale ándale ándale cuaco <risa> bueno ahí sí no sé ándele, ándele tu vara y tu callado me infunden aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unges mi cabeza, no leímos ahorita el Señor es el que me unge unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me siguen, me siguen ven misericordia y ven ven, ven a ver, tú eres el bien si sí, este es mi bien ¿Cómo va la canción? Eres mi bien. ¿Cómo va? Lo que me tiene extasiado. Bueno, algo así es. Uh. El bien me sigue. Y la misericordia. A ver, ¿quién pasa? que es la misericordia? ¿Quién pasa? Alguien pase. Pase alguien. A ver, misericordia, ven. Ahí está el, el bien. Y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. ¿Lo puedes ver de esa forma o no? Gracias, misericordia y bien. En el que haya esposa, hay el bien. Por eso es mi bien. Rogé, pastor. Salmo 23.1. Adonai es Rogé. Nada me faltará. ¡Uf! ¡Qué hermoso, ¿no? Otro nombre. Mashi. Mi refugio mi refugio Jeremías 16, 19 oh Señor fuerza mía y fortaleza mía mi refugio en el tiempo de la aflicción mi Mashi mi refugio ¿tienes aflicción? ¿tienes aflicción? ahí está tu refugio un nombre del Señor otro nombre, Yarif Yarid significa defensor o socorro. Deuteronomio 33:29 dice, bienaventurado eres tú, oh Israel, y ahí cámbiale tu nombre y ponle tu nombre. Bienaventurado eres. A ver, di tu nombre. Bienaventurado eres. Bienaventurado eres. Oh César, ¿quién como tú, oh pueblo salvo por el Señor? ¿Quién como tú, pueblo salvo por el Señor, yarif de tu socorro, o sea, escudo, defensor de tu socorro y espada de tu excelencia? Tus enemigos tratarán de engañarte, pero tú pisotearás sus lugares altos. Uh. De nuestros enemigos, o sea, y no piensen en la suegra, de nuestros enemigos, del diablo, ¿qué significan los lugares altos? Significa lugares de mando Significa lugares de comunicación Significa un lugar alto para visualizar estrategia Y tú y dice el Señor dice aquí que Él va a ser tu Yarif Él va a ser tu defensor Él va a ser tu socorro Y dice que tus enemigos van a tratar de engañarte Pero tú vas a pisotear sus lugares altos O sea, tú vas a pisotear sus lugares de autoridad Sus lugares de comunicación Y sabes qué, no te van a poder engañar Yarif Mi socorro, mi defensor Otro nombre precioso del Señor es Shomer Y significa guardián Guardián Salmo 121 del 1 al 8 Escucha, estoy hablando pura palabra de Dios Porque tenemos que conocer Y, y, y todavía no pasamos al venga tu reino Hágase tu voluntad, eso está más heavy Salmo 121 del 1 al 8, dice, y se, muchos se lo saben ¿verdad? ¿Cuántos saben el Salmo 121? A ver, seamos sinceros, ¿quién se sabe el Salmo 121? Nadie se sabe el Salmo, qué bueno que nadie se lo sabe porque se lo van a llevar de tarea, es un Salmo clave en la vida de cada uno de nosotros ¿eh? De veras, como hijos de Dios Este Salmo es una inspiración del Señor tremendo Para nosotros Dice, alzaré los ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi Yarif? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi Yarif Mi socorro, es el nombre anterior que estábamos viendo Mi Yarif, mi socorro Viene del Señor que hizo los cielos y la tierra No permitirá que resbale tu pie Ni se adormecerá el que te Shomer El que te guarda No se dormirá tu guardián. ¡Bú! ¡Bú! He aquí, no se adormecerá ni se dormirá el que somerga Israel el que es guardián de Israel y ponle ahí tu nombre, el que es guardián de César, el que es el guardián de Linda, Es que es el guardián de Andrés, de Josué, de, pon ahí los nombres de tus hijos, no se va a dormir quien guarda, quien me guarda el Señor es tu protector el Señor es tu sombra, tu mano derecha, el Señor no te dirá de día ni la luna de noche, el Señor te somer de todo mal te guardará, te, va a ser tu guardián de todo mal el somer de tu vida, él es el es El guardián de tu vida El Señor guardará O sea Shomer tu salida Va a ser el guardián A tu salida Y a tu entrada Desde ahora y para siempre Oh qué bonito Guardián ¿Habías visto a Dios Como tu guardián? O sea ¿Cómo te imaginas De guardián? No, por favor no se imaginen Un perro así no. Pero ¿Cómo te imaginas Un guardián? O sea Te fijas a un cuate Así grandotote Fuerte O sea Que está así Con armas y todo A ver ¿Quién se va a meter con él? ¿No? Y es más, tú vas avanzando en el camino Y él se pone adelante de ti Porque él te está cuidando Porque cuando los guardianes a veces están por atrás Le disparan al del frente Y pues allá los de atrás, pues bien gracias ¿verdad? El guardián se pone por delante Y va por delante de ti Y tú vas caminando y el guardián Shomer Va adelante de ti, es un nombre del Señor Entonces Regresando al Padre Nuestro Porque estamos en el Padre nuestro Cuando tú dices Santificado Sea tu nombre Piensa en los nombres Y hay una multitud de nombres ¿eh? O sea, de veras, créemelo La Palabra de Dios es rica y es viva y... Pero yo quise traerles estos nombres hoy Para que tú hoy te vayas animado Y cuando vuelvas otra vez a orar el Padre Nuestro. No pases primero del Padre, ¿no? Padre Nuestro. Y segundo, si pasaste, lograste pasar del Padre, santificado sea tu nombre, digas, a ver, ¿qué bronca traigo hoy? Salud, falta de justicia, eh, falta de paz, eh, me están dando como hasta por debajo de la lengua este, ¿qué necesito de él? oh, tú eres mi guardián tú eres el príncipe de paz tú eres mi escudo, mi socorro mi defensor ¿me entiendes? tú eres mi sanador tú eres el que ve por mí el que me provee ¿ves? por eso hoy era, es una clase Y probablemente si el Espíritu Santo nos deja la próxima semana, vamos a continuar viendo el Padre Nuestro. Pero yo quiero que hoy te lleves esta palabra y digas, ya no va a ser lo mismo, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, el pan Nuestro cada día. Sino tú vas a orar y decir, es una guía el Padre Nuestro. Pero esa guía es para que tú la... Les escudriñes y penetres en la palabra. Y empiezas a sacar las riquezas y significados. ¿Por qué soy hijo? ¿Por qué le puedo llamar padre? ¿por ¿Qué, qué, qué significa santificar su nombre? Es, es, es hablarle por su propio nombre. Es exaltar ese nombre precioso de, de mi Dios. ¿Y sabes qué? Y como, como por último ya y no lo puse ahí. Pero dice que se nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y es el nombre de nuestro Salvador. Yeshua significa Salvador Jesús en español Jesús en inglés <risa> y en japonés no sé cómo se diga, pero bueno es el mismo, ¿cómo se dice en italiano? a ver, aquellos que tenemos de sangre italiana a ver, ¿dónde? ciertamente, Jesús no sé, a ver, ¿alguien sabe en francés cómo se dice? a ver, ¿los que saben francés? sabe lo bueno es que somos políglotas en náhuatl? A ver No, te, te, te fuiste en banda Pero hoy llévate eso Queda pendiente Venga tu reino Sea hecha tu voluntad Como en el cielo, así también en la tierra Pero eso lo vamos a ver la próxima semana Porque es tremendo ¿Estás dispuesto A entrar en venga tu reino y sea hecha tu voluntad. Si si estás dispuesto, no te pierdas el próximo domingo en la enseñanza. Porque vamos a continuar hablando de esto, pero hoy, escúchame bien, ponte de pie para que ya te, te reanimes, les voy a pedir que vengan los de la alabanza. A la luz de lo que hemos visto ahorita Creo yo y espero en Dios Que haya cambiado tu concepto Acerca de Los nombres de Dios Y mira, te acabo de abrir Una puertecita así Que te lleva a un conocimiento Precioso y grandioso De quién es tu Dios Hay muchísimos más nombres de Dios ¿Sí? y Emanuel es uno de ellos no es Emanuel es y Emanuel Dios con nosotros y yo te invito a que cierres los ojos y empieces a orar en el sentido de, de Padre Nuestro que estás en el cielo santificado a tu nombre que es lo que pudimos llegar hasta hoy y yo sé que el Señor ya te tocó a través de la alabanza y la de la adoración Pero a la luz de estos nombres que hemos visto, que es apenas una probadita de los nombres de, de nuestro Dios, de lo que revela su carácter, de lo que revela su intención y su amor para nosotros, yo te pido que empieces a orar al Padre y le digas... Papito querido Empieza a orar ahí en tu lugar Empieza a revelar eh, eh, Empieza a moverte como un hijo de Dios En el cual eres hijo de Dios Eres hijo de Dios Y como hijo de Dios Tienes acceso al Padre Mira todos los que tenemos hijos Imagínate que nuestros hijos Tuvieran que, que, que hacer 20 mil cosas Para llegar a nosotros tu, Tus hijos pueden venir Y abrazar tus rodillas Tus hijos pueden venir Y sentarse en tus rodillas Tus hijos pueden venir Y abrazarte Y hoy en esta dimensión De Padre Nuestro que estás en el cielo, pero no nada más estás en el cielo, sino estás aquí cerca de mí. Hoy te queremos abrazar, Padre, y queremos estar cerca de ti. Padre nuestro, aba Padre, Abba, oh Padre precioso. Señor, hoy queremos abrazarte, Señor, y entrar en esa dimensión, no en una repetición vana, sino en el completo entendimiento de que tú eres nuestro Padre le has abrazado ahorita abrázalo, mira olvídate de mí y olvídate de los que estamos aquí adelante ve a tu Padre celestial hoy y abrázalo porque Él nos ha dado por su Espíritu por su Espíritu precioso nos ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios yo te invito a que lo abrazas hoy y si tú ya lo abrazaste hoy y ya, ya ya estás ahí con el Padre ahora yo te invito a que pienses en qué necesidad tienes tú hoy aquí qué necesidad tienes qué necesidad tienes tú ahorita y en base a estos nombres que vimos y si no vimos alguno de los que tú traigas el problema, además todo pues háblale a Él y empieza a santificar su nombre, empieza a decir oh Señor, Tú eres mi sanador oh Señor, Tú eres mi paz Tú eres el príncipe de paz Tú eres varón de dolores Señor Tú sufriste por mí, Tú llevaste por mí, Tú eres mi guardián Señor Tú eres mi refugio oh y Tú eres, y Tú eres y empieza a decirle ahí a Dios y empieza a santificar su nombre porque de eso se trata santificar Tu nombre hoy, Señor, santificado sea Tu nombre, Señor. Yo hoy he entrado en conocimiento de, de, de esos nombres preciosos que tienes tú, Señor, y que significan y revelan Tu carácter y Tu intención y Tu voluntad para nosotros, Señor. Y hoy, Padre, yo te digo, tú eres el que ve por mí. Tú eres Adonai Gire, mi proveedor, el que ve por mí. Tú eres el que ve por mí, Señor. ¿Cuál es tu necesidad? Preséntala hoy a ese Padre. Por eso empieza, Padre. Padre, porque nos mete en una nueva dimensión. No solamente somos criaturas que nos relacionamos con un Dios allá lejano. Somos hijos cercanos a un Padre celestial. Y cuando acercamos al Padre, le podemos llamar por su nombre. Oh, mi sanador. Al que me levanta